El programa de la Red Nacional de Medios Automativos De lunes a viernes A 12 horas Por radio la Gracias a todos Las radios de la RNNA Red Nacional de Medios Automativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.unit.org Enredando las mañanas. Hola, volvemos ahí después de escuchar un poquito de música. ¿Cuánto siempre nos lleva la buena música? Recién estábamos hablando con Ceres y decíamos que nos avisamos que hace frío por ejemplo. Sí, bueno, está haciendo mucho frío. ¿no? Eh, está haciendo mucho frío, estamos con la ventana cerrada. y mucha gente en el estudio, así que está, estamos sí, es calor, no estamos entrando en calor. digamos. Así es, espero que sea calor, nada más. ¿no? Bueno, un detalle de color. Eh, vamos a seguir aquí desarrollando... Color la oscuro. De la... ¿Cómo? Color oscuro. <ríe> Bien. Este, vamos aquí desarrollando el eh, le mandamos saludo a Piti también que lo está escuchando y sabemos que lo está escuchando eh, continuamos con el próximo bloque ¿les parece o tienen algo para contar ahora? comencemos, comencemos. ¿Comencemos? Dale. son las 11.44 la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer digamos en el Facebook de la red nacional de medios alternativos lo buscan, lo linken, nos buscan, nos linkan, nos dejan algún mensaje o alguna noticia también se pueden pueden entrar a la página Eh, Red Nacional de Medios Alternativos Estamos en contacto, vamos a seguir con el próximo tema Estamos en contacto con Antonio Roseló que es Secretario adjunto Nacional de la Conada Histórica Esta semana hay programado toda una semana de paro y actividades por el conflicto que llevan adelante los eh, docentes universitarios Estamos, eh, como decía, en contacto con Antonio Roseló Muy buenos días, Antonio Muy buenas días a ustedes y muy buenos días a la audiencia de Radio Pueblo Común. Hola, hola Hola Perfecto, bueno, eh, queríamos que nos queríamos que nos eh, que nos comentara eh, bueno, hay eh, eh, últimamente y quizás a lo largo de, de estos meses ha sido la cuestión eh, en particular la cuestión de los de los salarios lo que Eh, ha, ha definido el panorama eh, gremial y, y, y quizás la realidad nacional eh, eh, en lo laboral dentro eh, dentro específicamente de estos reclamos eh, ¿cómo, cómo se ha dado cómo se ha dado la situación en particular de los reclamos de los docentes universitarios Bueno mira eh, nosotros eh, tenemos esta situación de arrastre hace cuatro años que venimos viviendo contra la administración eh, y en estos últimos meses obviamente. presentado los del mes de noviembre y así ha sido fijado por el gobierno federal un salario inicial drómito para que aquel profesor universitario que tiene a cargo un curso en muchas universidades del país con más de 100 compañeros estudiantes que tiene que corregir los parciales, preparar sus clases, tomar los finales, capacitarse Y ese importe, como le consta a la audiencia eh, tan conocida después con de este tema, en es menor que los planes, Argentina trabaja de 3.100 pesos. Esta es la situación salarial que tenemos, que se ha grabado infinitamente por el 30% de la inflación de los propios índices del gobierno, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de San Luis, toma para eso. Para el cuadrado del salario, un salario de miseria, y es por eso que nosotros ya llevamos 10 días de paro hasta el día de hoy que hemos iniciado el 24 de febrero un plan de lucha nacional Brenner nosotros hemos ya realizado tres congresos instalados tres carpas frente al Ministerio de Educación y entonces hemos resuelto en un congreso extraordinario nacional esta semana completa de paro movilización eh, clases públicas cortes actividades carpas en las en distintas ciudades capitales y ciudades importantes del interior del país para que vamos a la universidad a la calle y reclamo toda, de la docencia a todo el pueblo trabajador una una pregunta justamente estaba hablando de lo que los montos eh, a, a todas a todas luces inaceptables que, que, que el gobierno ofrece. Y sobre eso eh, eh, es como, o se puede ver eh, eh, en el panorama sindical, que si hay, si hay una fragmentación muy grande, ¿no? Para tal gremio, eh, para tales gremios, tal, este, tal oferta, tal arial, para tal otro gremio, tal otra. Este, eh, ¿Cuál es tu opinión respecto de esta, bueno, de, de esta visible... Eh, eh, eh, disparidad respecto de los acuerdos salariales eh, con los distintos gremios del país bueno, hay dos cuestiones dos cuestiones, por un lado una política del gobierno nacional nosotros queremos decir, hacer que a la audiencia de todo el pueblo jujeño, ¿no? que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora del Rural también del PRO, ofreció un 15% y fue inscrito por el gremio de a los trabajadores el de la provincia de Buenos Aires 재미 que els vold experiences הי filtram en el cap·l no una... siempre se cubre todo el banco al 70% entonces están estimulando la producción de trabajo nacional del sistema financiero y los compañeros van a reclamar con justicia un salario para la sanación Antonio, ¿le también esta problemática? Eh, bueno, en, en los últimos eh, días se ha conocido también los recortes en el presupuesto universitario ¿cómo eh, se articula al reclamo también que están haciendo los docentes del Conado Histórico? bueno, eh, la la base al, al igual que en un pequeño municipio en San Pedro sí. o en Palpalá o en el propio municipio de Jujú sí. o de la provincia entera el presupuesto el 90% del presupuesto son salarios pero el trabajador del docente no docente y de los estudiantes que es la realidad del presupuesto corte también se ha que eh, se está tirando menos, el 10% menos de las partidas para sueldos eh, y cargas sociales, lo cual va financiando progresivamente nuestras obras sociales, las cuales, como no tienen ayuda del Tesoro Nacional ni de los Tesoros Provinciales, de las universidades, las que tienen la misma partida que el año pasado cuando la tarifa va el doble o el lo que valía. Esto evidentemente está llevando a un desinanciamiento del presupuesto y nosotros por eso exigimos el inmediato aumento presupuestario. Esta es una tarea que debe dar el Congreso de la Nación y por eso el jueves. Eh, vamos a sesionar el plenario del secretario general frente Congreso pidiendo por nuestros salarios y por mayor presupuesto para la universidad pública. Antonio, en este marco de crisis eh, que afecta a la, a la educación pública, italia y también este, los otros niveles, y teniendo en cuenta también este, la crisis en todo el tejido social, ¿cómo ve ustedes el ánimo y la conciencia de los docentes teniendo en cuenta que este la crisis también eh, se agudiza en, por ejemplo, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en otras provincias del país? Bueno, eh, no nos gusta tener que decir esto por ejemplo, lo que está haciendo la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego, exonerando de sus puestos de trabajo a los compañeros de la dirección del, del sindicato del único de los únicos trabajadores de educación de Tierra del Fuego y condenándolos a penas eh, de cumplimiento obligatorio de la justicia en en al secretario general de ese sindicato. yo no sé si han tenido la noticia, la apertura un registro de romperiedad llamando a cualquier clase las clases, porque hace 56 días se están demorando, o sea que cierto gobierno va a el color político. un ítem aula que sólo percibe la gente que está al frente de clase y se cedida, o sea que no puedes enfermarte ni vos ni tu familia ni nada porque te reducen el salario. Todo esto es un ajuste muy grande sobre el presupuesto público que, que están acabando adelante el Gobierno Nacional y el conjunto de gobernadores cualquiera que quiera su color político. así estuvimos el 24 de febrero juntados esta tarde por los despidos, estuvimos el 4 eh, de abril con el resto de los docentes y estuvimos el 19 de abril con los movimientos sociales fueron a reivindicar a movilizarse al Ministerio del Trabajo para tener su La Conal Histórica en estos tres momentos históricos y por eso reclama el paro Nacional para derrotar el ámbito. Antonio, ustedes están pidiendo por la aplicación efectiva de los convenios de trabajo. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Cómo están funcionando estos convenios? Bueno, los rectores universitarios tienen la comportarse como señores de hogares en cada uno de sus lugares. Eh, dicen ser reformistas, dicen estar eh, a favor de la democracia en la universidad, pero lo que no les gusta es que lleguen las leyes a favor de las reivindicaciones de los trabajadores. Y realmente hoy el convenio está de las 53 universidades públicas, no se está aplicando en en totalidad en ninguno. Y solo dos o tres han reconocido hasta ahora la cláusula fundamental para nosotros, que es el artículo 33 del convenio por el cual todo docente con más de 5 años de antigüedad en la docencia universitaria en la universidad pública tienen derecho a pasar a planta permanente de a un trabajo peritario con contratos cuatrimestrales, semestrales o anuales previsiones o eh, desde el ámbito universitario cuáles son las previsiones o el lineamientos que a este respecto observan ustedes respecto a la política nacional yo no, no, primero que nada te agradezco la dulce de la pregunta y el lema de nuestra campaña es la siguiente a 100 años de la reforma no puede ser que tengamos aún vigente una ley del menerismo, porque la ley que rige las universidades ni siquiera es de Macri viene desde Menem hace 21 años y que aplicaron y sucedieron todos los gobiernos. Esa es la ley que privatiza y permitió que existan más de 70 universidades privadas todo el país, que han crecido su matrícula proporcionalmente mucho más rápida de la universidad pública, a pesar del costo eh, de, que permite la mercantilización. Eso significa, yo sé que es un tema sensible en Cucuy, pero a este margen cabe decirlo que la minería contaminante de la lumbrera ha sido parte del financiamiento de las de, de, de, de, universidades públicas exactamente ha centrado como parte y los negocios la actividad del cuerpo ¿podrías un poco profundizar o comentarnos bien? ¿Cómo no? Mirá, en, en todo el país lo primero que decimos es que eh, la importancia que le da el ministro Burris de la educación es nula, es que llenó la boca diciendo que lo que quería era más días de clases nosotros informamos ya que en este, esta semana más de medio millón de alumnos no van a tener clases en todo el país que 60.000 adolescentes no van a tener clases en los 80... Eh, escuelas medias y eh, iniciales que tiene la universidad a su cargo en todo el país, que va a haber más de 500 cortes y clases públicas en todo el país, alrededor de 20 carpas, donde vamos a sensibilizar a la población de esto, y donde va a haber una huelga nacional, nuestra de una semana, y el resto de los grandes de 48 horas, donde vamos a conversar seguramente el 29 el viernes 29 de puntal. de Buenos Aires en Independencia y Pacífico Colón para manifestar nuestros nuestro reclamos de salarios con dignos, de la violación del impuesto a las ganancias, contra los despidos y contra el movimiento obrero para derrotar a Bueno Antonio, te agradecemos la comunicación y la, eh, tu tiempo para esta entrevista, muy interesante los datos que nos han aportado, eh, te pregondamos mucha fuerza para la, la, la lucha de esta semana y para la continuidad también de esta lucha, seguramente nos vamos a estar comunicando darle continuidad a, a esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a los invitados por darme su precioso tiempo. Muchas gracias. Así ahí pasa a Antonio Roselo. Eh, ¿Les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos? ¿Con qué no vas a amenizar, Pancho? ¿Con qué no vas a esta mañana? Ahí va ¿Sí?